Hola, ¿qué tal? Bueno, muy bien, muchas gracias Gisela Contanos un poquito, bueno, primero para aquellos que no saben Nosotros acá veníamos contando, sí eh, de hecho también hablando con otros compañeros eh, Apenas se dio a conocer esta esta situación Pero bueno, capaz que para aquellos oyentes que recién hoy eh, se enganchan y, y por ahí no saben, eh, ¿cuál es la situación que están viviendo los trabajadores De la Agencia Nacional de, de Discapacidad? Bueno, sí, eh Primeramente capaz comentar, porque es verdad que es un organismo poco conocido, uh -huh. eh, la Agencia Nacional de Discapacidad eh, es el organismo rector en materia de discapacidad a nivel nacional y que se encarga justamente de generar y ejecutar todas las políticas públicas en torno a esta temática y también en tratar de instalar eh, y transversalizar esa temática en los otros espacios de gobierno, sean los otros organismos públicos nacionales, pero también en los otros poderes eh, y en las otras eh, niveles de, de gobierno no por ejemplo en las provincias en los municipios y todo esto obviamente en articulación con la ciudadanía en general con las organizaciones de la sociedad civil incluso eh, con eh, las empresas y, y los privados entonces pues Dicho esto, eh, desde que asumió mi ley, eh, la agencia nunca fue una prioridad, más bien bastante lo contrario. Eh, primeramente, la primera acción que tuvo, ya muy pocos días de, de asumir mi ley, eh, cambió el ámbito del que depende la agencia, que originalmente era la Secretaría General de Presidencia, o sea, hoy en cabeza de Karina Milley, y eh, la pasó al ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Uh -huh. Entonces, De esta manera lo que hizo fue hacer que la agencia esté a más grados de separación respecto de la presidencia y por ende desjerarquizó a nivel simbólico y a nivel también eso se, se expresa también a nivel eh, económico la agencia. De todas maneras cabe destacar que a nivel eh, económico eh, el, el, digamos ocurrió esto de todas formas independientemente de la jerarquización de la desjerarquización porque eh, el presupuesto aprobado para este año para el organismo es igual al del año anterior, siendo que hubo inflación y un montón de, de cosas, con lo cual de por sí el presupuesto eh, está desactualizado y que se estima que al día de hoy ya ejecutado el 60% del presupuesto. Lo curioso de esto es saber en qué han ejecutado el 60% del presupuesto porque no se conocen políticas públicas del organismo. Entonces esa es una de las cosas que denunciamos los trabajadores y trabajadoras despedidas y en funciones. Queremos saber cuáles son las políticas públicas que la agencia ejecuta o ejecutará eh, y también en qué aspectos o en qué perspectiva en realidad sería la palabra eh, se van a estar ejecutando estas políticas, porque otra cosa que venimos advirtiendo es que si bien no sabemos eh, qué acciones toma la, la agencia en torno a su expertise eh, si sí lo que podemos ver es que en sus redes sociales y en sus canales de comunicación hubo un giro conservador en la conceptualización de la discapacidad, volviendo a modelos ya trascendidos, no esto es el modelo médico rehabilitador incluso el modelo de prescindencia y también lo otro que vemos a nivel comunicacional es que de hecho de las primeras publicaciones que se han subido Eh, lo que hay es como un cuestionamiento una especie de persecución una especie de criminalización incluso hacia las personas con discapacidad porque ponen tela de juicio eh, si la persona que sube al transporte público con un CUD es efectivamente o no eh, la titular del CUD, te dice que el CUD no se puede prestar, que es personal intransferible, entonces eso lo que hace es como cuestionar si la persona que está viajando gratis, que porque las personas con discapacidad pueden viajar de manera gratuita en transportes terrestres eh, esto es no solo colectivo de líneas sino trenes y un colectivo larga distancia si efectivamente es una persona con discapacidad y le corresponde ese derecho no y esto también pasa ahora lo estamos viendo y no solo desde ahora con las pensiones A principio, digamos hace dos meses y pico atrás, Majul hizo una editorial muy funesta contando que supuestamente las pensiones no contributivas, que son las de invalidez, aunque ya es una palabra que debería haber cambiado mm. porque no se amolda el modelo social, eh, estarían mal ejecutadas. Eh, mal otorgadas y entonces decía que había que dar de baja el 80% de las pensiones eso ya se decía hacia dentro de la agencia desde que arrumbó la gestión actual y bueno, esto tiene un correlato en otras notas periodísticas que van en la misma línea de este eh, periodismo militante de mi ley y que además también se termina cristalizando en una denuncia del fiscal Marijuán hacia Alberto Fernández Claudio Espósito, Fernando Galarraga, estos dos últimos fueron eh, ambos directores ejecutivos de la agencia en la gestión pasada, eh, y Paula Martínez, que era la directora nacional de apoyos y asignaciones económicas, que es el área que entrega las pensiones, eh, diciendo exactamente lo mismo, que hay un 80% de las pensiones que han sido entregadas que estarían mal pagadas. Eh, otorgadas Entonces, eso es grave porque las pensiones no son un programa, no son un beneficio, no son eh, sí, algo que se puede eh, dar y retirar de esta de cualquier manera. Las pensiones son derechos previsionales adquiridos y que además, cabe destacar, son muy, muy magras. O sea, una pensión no contributiva es un 70% de una jubilación. Entonces, estar jugando con el único ingreso de muchas familias, que además es un ingreso total, Tan pobre, es, es muy triste porque el Estado se está retirando de sus obligaciones, no está generando políticas públicas o en realidad las políticas públicas que están generando son justamente Eh, de desguace y en detrimento de la ciudadanía. Entonces, un poco los trabajadores despedidos y no despedidos estamos eh, denunciando todo esto porque obviamente como estatales estamos comprometidos con la tarea y creemos que la agencia es un organismo fundamental. Y después, en lo particular laboral, lo que estamos denunciando es que han despedido ya un cuarto del organismo, que han dejado mm -hmm. sin representantes del organismo a un montón de las provincias eh, y que ahora, este, a fin de este mes, caen nuevamente los contratos de los compañeros y las compañeras porque les han dado una duración de tres meses eh, y que no sabemos cuántos de nuestros compañeros y compañeras van a poder seguir trabajando y cuántos no y esto se debe justamente porque los contratos del artículo 9 del CINEP y el, del decreto 1109, que son a su vez una planta transitoria y un contrato de monotributistas, justamente eh, justamente flexibilizan nuestras condiciones laborales y nos ponen a la merced de que de que hagan estas cosas, ¿no? A los que ya hemos sido despedidos eh, no nos han indemnizado, yo tengo 9 años de antigüedad, pero tengo compañeros de 28 años de antigüedad, mm. y además de que no somos indemnizados no podemos acceder a un seguro de desempleo, así que es realmente grave la situación. Sin duda, sin duda. digo Vienen realizando además un montón de actividades de vis visibilización, decías, eh, y mañana hay una, una movilización. ¿Nos querés contar un poquito sobre la jornada de mañana? Sí, claro. Mañana nosotros, justamente como es el último día hábil de este mes y se están por vencer los contratos de los compañeros y compañeras, eh, lo que vamos a estar haciendo es una radio abierta en una de las sedes, hay tres sedes en Capital Federal de la agencia, que es la, la sede del Congreso, está justo a media cuadra de, de la plaza del Congreso, que es Irigoyen 1447. La idea es que pueda ser una actividad amplia, que nos puedan venir a acompañar de todo tipo de Sectores, no solamente del ámbito de la discapacidad y que puedan tomar la palabra y contarnos la situación, por ejemplo, de otros organismos públicos, de empresas privadas que también están despidiendo, de las asambleas barriales y autoconvocadas, bueno, de todos los sectores, obviamente, con mucha énfasis en las personas con discapacidad, sus familias, sus amigos, sus organizaciones los prestadores, los transportistas, eh, los centros, pero eh, básicamente lo que queremos es primero visibilizar la emergencia en discapacidad, que eh, lo que está ocurriendo es eh, inadmisible, que va en contra de toda la legislación nacional y de los acuerdos internacionales eh, a los que se ha comprometido el país, y lo que es, ocurre es que es una política... Nosotros decimos eminentemente ideológica, todas las políticas es ideológicas, está claro, pero ellos dicen que lo que se está haciendo es en pos del ajuste fiscal y lo que nosotros vemos es que nuestros salarios... Eh, no hacen la diferencia en esa cuenta y que lo que se intenta es eliminar esas políticas públicas más que nuestros puestos laborales que obviamente a nosotros en lo particular nos perjudica eh, no tener un trabajo y más en un mercado recesivo donde es imposible adquirir uno nuevo acceder en realidad a uno nuevo y más que tenemos compañeros de 60 años que los han dejado en la calle que les quieren quitar la moratoria bueno, muy grave todo entonces lo que denunciamos es que lo que hay es un intento de retirar las obligaciones del Estado hacia la, a la ciudadanía en general y en particular a los sectores históricamente vulnerados, así que queremos que en la radio abierta eso se vea expresado y obviamente una vez más eh, reclamar por nuestra reincorporación, que ya no decimos inmediata porque Ya, ya no es inmediata, ¿no? Tenemos compañeros de febrero, nosotros desde marzo y ahora tal vez, lamentablemente, otros en junio. Así que lo que queremos es nuestra reincorporación y, y poder dar espacio a otros sectores para que se encuentren y para poder seguir organizando la lucha. bien Eh, así que bueno, desde aquí vamos a seguir convocando y difundiendo justamente eh, esta movilización, esta concentración. Sabemos que hay más grupos se van, se van sumando. Eh, Mayve, quiero que sepas que los micrófonos de LatinQ van a estar abiertos y cada reclamo y hasta que se hagan efectivas estas eh, reincorporaciones, bueno, van a estar eh, aquí y cuentan con, con LatinQ. Bueno, muchas gracias Gisela. Una única, última cosa que quería decir es que sí. mañana también es la marcha contra los travestisidios uh -huh. que está convocada desde las 16 horas y bueno, entonces creo que podrían pasar por nuestra radio abierta primero y después ir a la marcha eh, que les queda ladito no Creo que es un tema ese muy importante que hay que poder sí. también vi visibilizar y bueno, nada, agradecerte una vez más a vos y a la radio. No, por favor, te mando un abrazo grande.